Y bueno, vámonos con Gabriela Coutinho, que nos tiene más información esta mañana. Hola, Gabriela. Buenos días. Carmen, buenos días. Catarina Méndez Paciencia, sobreviviente de la matanza de a c t e a l en el que murieron 45 indígenas auxiles en el municipio de Chenaló en 1997, mantiene las secuelas del ataque de los balazos que recibió, los que a más de 14 años no le permiten caminar. Catarina, actualmente de 34 años, sobrevivió al quedar debajo de los que cayeron muertos, pero los impactos de bala que recibió en diferentes partes del cuerpo le dejaron lesiones que siguen hasta hoy en día agobiándola. Porque necesita rehabilitación, pero no cuenta con recursos económicos para su tratamiento médico. Por ello, la organización Sociedad Civil Las Abejas, que agrupa a los familiares y sobrevivientes de Acteal preocupados por la salud de Catarina, lanzó un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones y fundaciones humanitarias para que apadrinen a la mujer quien necesita acudir a citas médicas. Para su rehabilitación a la Ciudad de México. Catarina requiere, Carmen, mínimo de 500 pesos mensuales para poder solventar el transporte al Distrito Federal y otras necesidades básicas. Si hubiera personas voluntarias y solidarias con Catarina, Podría reducir sus preocupaciones y aumentar sus ánimos y alegrías, indicó el Comité de Administración de las Abejas. Los 26 indígenas que sobrevivieron a la masacre de aquel 22 de diciembre de 1997 recibieron atención médica luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendara en 1998 al Estado la obligación de brindar vigilancia médica a los sobrevivientes. Sin embargo, en el año de 2008, Cuando la organización se dividió, el gobierno dejó de cumplir con su deber, indicaron los auxiliares. Desde entonces, la organización Las Abejas ha buscado formas para obtener recursos económicos y poder cubrir los gastos médicos de los sobrevivientes, pero los esfuerzos dicen no son s u f i i c e n t e s suficientes. Es por ello que ahora se acude a la sociedad civil en general. Para que se solidaricen con, con nosotros, dicen las abejas, para poder seguir atendiendo las lesiones y la rehabilitación de Catarina Méndez Paciencia. Ese es el reporte que tengo. Gracias,、Carmen. Gabriela, y buenos días. Gracias, Buen día. y buenos días. Bueno, pues son asuntos importantes que seguimos acerca esta mañana también.